lloviendo todavía en la ciudad de Santa Rosa y en Toay. Recién lo escuchábamos al secretario general eh, de ADU, eh, de la docencia universitaria, Santiago Audicio. Eh, haciendo un reclamo de que quiere mm, que los eh, docentes y las docentes de la Universidad Nacional de La Pampa eh, no cobren de forma desdoblada el aguinaldo. Para seguir con este tema estamos en comunicación con el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Oscar Pablo Cucharini, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal Pablo? Buen día, muy bien. Eh, Oscar, eh, ¿cómo va a pagar eh, la universidad según el decreto eh, que acaba de firmar hace 24 horas el gobierno nacional? Contanos, a ver. Y bueno, el decreto, que bueno, más allá del informe, o sea, se, se circulaba información la semana anterior, el decreto eh, que está planteado para los sueldos altos, debido a que son los sueldos que, aquellas sueldos que están cobrando más de 80 mil pesos mensuales, eso implicaría un aguinaldo de 40.000, mil, de medio aguinaldo, y entonces lo que plantea el decreto, que todo el mundo cobre esos 40.000, mil, aquellos que cobren por encima de, de ese monto, por ejemplo, alguien que está cobrando eh, 100 mil pesos por mes, le corresponde un aguinaldo de 50.000, entonces se va a pagar los 40 mil más en dos cuotas de 5 mil y 5.000, mil, ¿no? O sea, digo para poder entender lo que dice el decreto, esto no abarca los sueldos mínimos ni cosas por el estilo, es una cuestión que... Porque esto también va a afectar inclusive a muchas pampeanas y pampeanos que cobren sueldo a nivel nacional, digamos, claro. que, estén, que estén acá. Eh, bueno, este recién salió el decreto el día lunes y estuvimos esperando porque la verdad que, digamos, la información de la Secretaría de Política Universitaria debido a que no sabíamos tampoco a nivel eh, financiero, fondos, debido a que, bueno, eh, digamos la autonomía y autarquía de las universidades eh, lo hace particular en ese sentido. ¿no? Sí. Eh, recordemos que o sea, la gestión en los últimos dos años siempre hemos hecho un, un esfuerzo financiero porque el último día de, del mes eh, ha estado depositado el sueldo, recordemos que a nivel nacional las partidas de... De sueldo vienen después, los primeros días de, del mes, así que siempre hemos hecho un esfuerzo financiero desde la universidad para que las y los trabajadores, docentes, no docentes, tengan eh, cobren el sueldo el último día de, hábil del mes, e inclusive en este momento, en el momento de la pandemia, que, que, que también los trabajadores y las trabajadoras no docentes han ido a, a la universidad para poder liquidar los sueldos y estar en, en fecha, lo cual ha sido un, un un esfuerzo importante, sobre todo los primeros tiempos. ¿no? Mm. Inclusive el aguinaldo del 31 de diciembre eh, también, o sea, se pagó el de, antes de fin de año sueldo y el aguinaldo. Mm. En este caso, bueno, como recién tenemos la información prácticamente en la liquidación del mes, vamos a, por la cuestión financiera vamos a, a liquidar, de acuerdo a como dice el decreto ahora el 30 de junio, inclusive vamos a tratar de hacer esfuerzo también que, que nunca se, se había hecho de poder pagar lo que corresponde de aguinaldo ahora el, el 30 de junio, y ayer en función de la información que teníamos muy conociendo, y estuvimos haciendo la, las averiguaciones financieras con las instituciones financieras que se está manejando la, la universidad, y un poco ya lo resuelto es que digamos, los próximos días después, ocho, entre 7 y 8 días después vamos a pagar la diferencia financiera, o sea que no vamos a esperar ni al 31 de julio ni al 31 de agosto, sino que antes de del receso académico, antes del 10 de julio, eh, poder pagar financieramente hacer la liquidación del aguinaldo restante, o sea que prácticamente es como van a cobrar igual que otros años todo el aguinaldo juntos. ¿no? Ah, o sea que la liquidación ahora, Oscar, eh, de fin de mes, eh, van a cumplir el decreto, pero eh, van a hacer el esfuerzo financiero eh, eh, en los días siguientes para este, terminar de completar el medio aguinaldo. Eh, así es, o sea que aquel que le correspondía esos mil pesos que habían correspondido mil en fio, julio y mil en agosto, lo van a cobrar todos juntos antes del 10 de julio. Ah, está bien, o sea que eh, han analizado ahí los números y van a hacer el esfuerzo. Claro, ¿no? lo que pasa es eh, que Realmente, hasta que no tuvimos la información ayer a las 3 de la tarde de la Secretaría, eh, bueno, ahí estuvimos viendo el análisis financiero, porque una cuestión, indudablemente, eh, que, bueno, como mensualmente desde la Secretaría de Política manda a todas las universidades nacionales, bueno, teníamos que esperar para saber esa información y ver qué recursos podíamos tener y qué ayuda económica podíamos conseguir. Así que, bueno, la verdad que siempre pensando en las y los trabajadores que, que no son solamente los docentes sino también los no docentes así que qué, qué, sí, ca bueno, ¿qué cantidad que de qué cantidad de empleado de empleados sí de empleados de trabajadores sí, tiene sí ahí, eh, la ULPAM? mira no tengo el último primero pero, pero o sea hemos hecho ayer un análisis que me informaron la la parte económico administrativo y por ejemplo más o menos entre 2.500 y 2.600 trabajadores esto primero En el primer análisis que habíamos hecho es que le afectaba nada más que a 500 cargos, digamos, el decreto. A eh, 500. No es que, claro, sí, mm. sí, digamos, en cantidad de cargos, eh, más o menos un 75% no lo afecta el decreto y afecta al 25% de cargos más altos y con ingresos más altos. ¿no? Ah. Eh, Oscar, ¿el dinero de los sueldos eh, eh, Nación también te los va a transferir eh, así en cuotas, digo, del aguinaldo o todo junto? Eh, no, segura, a eso la consulta que estuvimos haciendo ayer mm. eh, lo van a transferir más adelante, por eso claro. estamos haciendo un esfuerzo financiero desde la universidad, ¿no?, para poder hacerlo esto. Ah, claro. Pero bueno, consultamos también si estamos movilizado como para poder hacerlo posteriormente, así que, eh, bueno, la verdad que es un esfuerzo financiero, económico, sabemos el presupuesto que es el digamos, por es medio complicado explicar ahora, digamos, la, la diferencia entre una cuestión y otra, pero decir, con distintos ahorros que se va consiguiendo y cuestiones que seguramente eh, se tendrán que pagar en los próximos meses, bueno, una ingeniería más financiera, pero no es porque no esté sobrando nada económicamente, sino todo lo contrario, los esfuerzos económicos que estamos haciendo a nivel universitario son importantes, porque recordemos que tenemos un presupuesto prorrogado, no hay presupuesto nacional, Claro. Y cuando no hay presupuesto nacional, lo que se hace es eh, aprobar el año anterior. Mm. Recordemos que justo nosotros el año anterior, ya creo que ya hemos hablado muchas veces de lo que ha sido el presupuesto sí, para nuestra universidad. El recorte que sufrió. Mm. Exactamente. Eh, Oscar, hoy vuelve parte de la actividad administrativa presencial en la ULPAM. Sí, así es. Justo a partir de las 8 de la mañana, hace un ratito, ya están en general, digamos, regresando a la actividad. Eh, presencial, como decía, porque la verdad que, que sobre todo el personal no docente, lo cual siempre agradecemos a las y los trabajadores porque las trabajadoras, porque no, porque han continuamente trabajado a, a distancia en sus hogares con, con las distintas posibilidades que, que hemos ido trabajando en conjunto y la verdad que la Universidad Nacional de la Pampa no ha parado durante este tiempo, eh, Así que bueno, ahora en actividades presenciales, sin atención al público, manteniendo esta idea de que sigamos en la virtualidad con atención al público, por lo menos hasta que, que vayamos eh, viendo los distintos protocolos y medidas de seguridad que, que corresponde posteriormente. Y así que esta primera cuestión es, es eso, por supuesto, cuidando a las y los trabajadores que que todavía bueno, están en, en lo que, con alguna enfermedad persistente y que eh, es personal de riesgo, como aquellas trabajadoras y trabajadoras de más de 60, como también aquellas y, y aquellos trabajadores que tengan a, cuidado de sus de sus niños, ¿no?, y que, que sean en claro. edad escolar. Sí, sí. Así que con siempre con ese... Y además, manteniendo los protocolos de una persona dentro de los 5 metros cuadrados, eh, sobre todo en aquellos lugares físicos que, que no lo permiten, ¿no? que quizás eh, estaban un escritorio al lado del otro y, y entonces no te dan los metros, bueno, ahí estamos instalando en algún lado la mampara correspondiente o estamos corriendo los escritorios y si no hay posibilidades, bueno, quizás eh, se harán turno, un día vendrá uno y otro día vendrá otro, pero estamos buscando la, de acomodar las instalaciones para que todo el personal que, que pueda eh, vuelva a sus actividades presenciales, vuelvo a decir, y si no, lo digamos como también el otro personal administrativo, no docente, que, que bueno, que, que es personal de riesgo, lo seguirá haciendo las tareas, sí. depende del tipo de tareas, desde de, de, de su hogar. ¿no? Oscar, la última que te hago, ¿tiene fecha ya alguna colación de grado de forma virtual? Sí, mañana y pasado justamente, mañana tenemos. Ah tres colaciones, uh, empezamos, y mal, ahora eh, creo que es 14 la primera, 16 horas la segunda, 18 horas la, la tercera, empezamos con las y los graduados de la Facultad de Agronomía y después desdoblado en la de Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y seguimos el viernes con, eh, bueno, el resto de las facultades tanto Ingeniería Veterinaria, Humana y Exacto y Naturales, ¿no? Sí. También así en dos o tres, ahora no recuerdo justo los horarios, el viernes. Eh, bueno, vamos a trabajar con con la con las opciones que tenemos, es decir, con el Zoom, vamos a estar, eh, sobre todo porque recordemos que hay, hay muchas graduadas y graduados que además no están en la provincia porque bueno. están, han regresado a su hogar, o sea que no no solo no podíamos, por la capacidad del aula magna, por más que estuviese permitido hacerlo con el distanciamiento porque es un lugar cerrado que mm. implicaría que se reunirían más de 10 personas, ¿no? claro. entonces mm. sí o sí lo tenemos que usar estas herramientas virtuales para poder eh, eh, hacerlo, o sea, a través del Zoom vamos a estar, voy a estar con, en este caso, con la autoridad correspondiente decana o decano junto con las graduadas y graduados en el Zoom y después retransmitido por YouTube y seguramente algún quizás canal televisivo lo, lo podrá también transmitir claro, sí. para que los familiares puedan ver en ese momento. ¿no? Bueno, toda una experiencia nueva. Sí, y bueno. ya para la semana que viene teniendo la presencialidad y dando turno para que puedan retirar los títulos. Ah, claro. Eh, bien, Oscar, así que el esfuerzo financiero que hace la ULPAN para este eh, pagar el, la diferencia del aguinaldo que queda por sobre la gente que cobra... Eh, más de 40 mil pesos eh, va a ser antes eh, del receso invernal. Exacto. Para que quede claro eso. Exactamente. Exacto. Bien, Oscar, eh, muchas gracias por estos no, minutos. No, por favor, Pablo, gracias a vos. Bien. Hasta luego. La palabra del rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, pasaba por la mañana kermesera, son 8 y 25 minutos. Radioquermes.com es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Radio